Ministro de Salud, Rubén O'Juez. Rubén, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien. Acá está, queremos hablar sobre distintos temas que tienen que ver con el Ministerio a tu cargo. En principio te pedimos que nos traces un panorama sobre la cuestión de la gripe A que ha preocupado sobre todo en la zona norte de la provincia. ¿Qué es lo que tienen con precisión? Bueno, en, en principio este, decirle a la población por su intermedio y agradezco que el llamado, de que estamos en los casos más o menos esperados para la época. Por ahí se nos adelantó un poquito en el tiempo, porque se adelantaron los fríos. Este, es más o menos similar a los casos que nosotros venimos viendo años anteriores. Eh, lo que sí hemos visto por ahí, con un poco de alarma, cómo desde el nivel desde nacional que están manejando este tipo de información y, y, y creo que más que llevar tranquilidad lo que están llevando es un grado de preocupación importante en la gente que hace que por ahí los recursos no sean bien utilizados. Hoy volvimos a, a hacer una reunión y empezar a valorar de nuevo y, y bueno, lo fundamental es trabajar en la prevención, en tratar de evitar los casos, pero fundamentalmente también este, informar de que más allá de que se tomen estas medidas, los casos de gripes van a ocurrir porque el virus está circulando entre nosotros. Y Rubén, ¿y en concreto, ¿qué es lo que notás como que, que, que se está haciendo mal desde el Gobierno Nacional? Sí, por lo menos ver este, en Canal 13 o en alguno de esos tipos de canales, sí. eh, gente con barbijo, fumigando cosas que no están indicadas y, y diciendo a algún infectólogo que tienen que ir a vacunar masivamente a la gente... Claro, Eso. contradice lo que nosotros estamos escuchando acá, por ejemplo. Es, es un... Exacto, entonces, más allá de, de que nosotros hoy decíamos si estamos fallando en la estrategia, o cómo es el tema, porque vos fíjate que cada vez que nosotros salimos decimos, y ustedes mismos seguramente también lo están diciendo, airear las casas, lavarse bien las manos, cosas que la gente ya sabe, vacunar este, a las embarazadas eh, en cualquier trimestre, a los chicos de seis meses a dos años, eh, y después de 65 años en adelante, los, los grupos de riesgo, que son los obesos, diabéticos, este, aquellos que tengan enfermedades pulmonares asociadas, los inmunodeficientes, todos aquellos que una gripe lo pueda hacer potencialmente eh, letal, este, se ve casi desterrada y desechada y desoída por estos dobles mensajes que te dicen vacunamos a todo el mundo. Incluso la estrategia de contar muertos también es una, una situación bastante difícil porque es decir, todos los días existen muertos por, por accidente, muertos por violencia de, de, de género, eh, muertos por accidentes viales, o sea, y sin embargo no se cuenta eso y este, creo que este, lejos de llevarle tranquilidad a la gente, como te decía recién Juan Pablo, lleva una gran preocupación. El Rubén, hoy... y te pregunto, si, si digamos, si técnicamente se sabe cuál es la respuesta frente a la gripe A, y vos decís el gobierno nacional está implementando otra estrategia, ¿por qué razón? ¿Es incapacidad o hay algo más que uno pueda sospechar por atrás? Mira, no lo, no lo puedo decir, pero seguramente detrás de todas estas cosas también hay intereses económicos importantes, no, no desconozcamos que... Eh, Detrás de esto se venden muchísimas cantidades de vacunas y, y se vende también medicamentos y, y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, este, si yo confundo a la gente diciendo de que se tiene que vacunar todo el mundo, y me llama la atención que por ahí puede haber sido algún médico infectólogo, obviamente que no va a haber recursos que alcance. Y la provincia o los privados o las obras sociales tendrán que salir a hacer frente... ...a esa demanda excesiva y exagerada de las vacunas. ¿Esto que usted dice, juez, se ha planteado al, al gobierno nacional... ...en las reuniones que tienen o, o qué bajada de, de línea hay? Nosotros hemos hablado sí, con la gente de epidemiología... ...pero por supuesto que cada cual tiene su estrategia de comunicación. Me parece que también el no salir deja una situación como de que algo se está escondiendo o qué está pasando, eh, creo que ustedes este y los medios y la gente podrá estar de acuerdo o no con lo que nosotros decimos pero me parece que tenemos una responsabilidad que es informar a la gente, decir qué es lo que, lo que corresponde, lo que científicamente está demostrado y que también No, no garantizar el 100% de todo, porque las medidas preventivas, obviamente que este, no se pueden medir en la cantidad de casos evitables o de, o de gente que no se enferma o que no se muere, pero lamentablemente no quiere decir que el 100% de que se vacunen o a quien le lleguen las medidas de prevención no vayan a, a enfermarse. Entonces, eh, creo que la estrategia de medir La gente que se enferma no está bueno sobre todo en, en procesos de prevención y, y de, de atención primaria en la salud, ¿no? Eh, el sábado se conoció que falleció una de las personas que estaba internada en Pico eh, sí. con, por, este, por este tema. ¿Cuál es el estado de, la, de las otras cuatro personas que estaban siguiéndose, siguiendo el tema de la gripe A? Eh, tengo entendido que ahí en, tenemos dos personas más que están también en terapia. Este... Y en esto, eh, bueno, la persona en General Pico era un paciente con, con riesgo, eh, fumadora de cuatro atados de cigarrillos, con, con un Epox severo, este, y no se había vacunado. Pero, y teníamos que era gripe A, todavía no tenemos el, el subtipo si era N1H1. Por eso digo que también... Eh, en nación, muchas veces dicen que murió un paciente o tres o cinco pacientes con gripe A, y quizás detrás de eso había un paciente inmunodeprimido o con alguna patología este, mucho más grave que lo lleva a la muerte. Es decir, y la gripe A eh, termina siendo una complicación más dentro de los cuadros que tenía ya de, de base. Claro. Eh, sí, me parece sí. digo, que hay que ser este, responsable y serio. Este, primero con la familia de, de la gente que ha sufrido, en este caso, la falta de un familiar, pero también con la gente que este, todavía no ha enfermado y este, entra en pánico con esta situación. ¿no? Rubén, y otro tema que queríamos consultarte en las últimas horas, el Citrasap ha renovado algún cuestionamiento insistiendo en esto de que las promesas que se dijeron no, no han sido concretadas... Va, no va ni medio año de gobierno Pero bueno, este es el planteo que están haciendo ¿Qué, ¿Qué tenés para decir? Vos el otro día señalabas que también se viene Una negociación en ese sentido Sí, ahora viene Muchos de los temas que está planteando Que son económicos este, Se van a plantear en las paritarias Y están reuniéndose Ya están los paritarios De gobierno, más los de los gremios este, Reunidos en paritario O sea que ya el diálogo es importante, ¿no es cierto?, pero después podemos hacer cosas que no son subjetivas, sino que objetivamente se pueden ver y, y, con, y contabilizar que es eh, cerca de 500 artículos eh, sextos, que son eh, contratos este, renovables y que no eran contratos estables, se están estabilizando Y están pasando a artículo quinto, que son contratos estables. O sea que ya el gobierno ahí tomó una decisión firme de ingresar a todas estas personas que estaban sin un contrato estable. Eh, pasar eh, los monotributistas a, por la nueva ley, que ya se están haciendo los exámenes médicos y que próximamente van a pasar también a, la, a, a ser este, parte del Estado. Eh, la modificación que tiene que ver con. ...mejorar la remuneración guardias de los profesionales... ...que se venía diciendo durante mucho tiempo... Eh, ...la devolución de, las, este, de los días de descuentos que se le habían hecho de paro... ...cuando el gobierno anterior le había descontado... ...se, se le han este, restituido... ...y ahí hay alguna pequeña queja que obviamente puede haber alguna dificultad... ...pero no por parte nuestra sino de la parte de contaduría... ...de decir bueno, a quién le correspondía quizás a alguien se, puntualmente le pueda haber falcado seguramente eso no no podemos decir pero digamos la decisión política de devolverles los días de descontados por por el paro este, creo que es un, una señal política importante y la otra es la recategorización que se ha hecho también este, que hacía años que no se habían hecho y que incluso se volvieron a, a también hubo algunas Este, quejas puntuales de algunas personas que no se recategorizaron, no se recategorizaron mal, que se están viendo a partir de, de los reclamos este, puntuales que hay. Y después, bueno, este, ustedes saben que había más de 10 pueblos en el interior de la provincia que no tenían médicos y que hoy poco a poco nosotros en 6 meses los estamos... Este, eh, ubicando en el interior de la provincia para dar la respuesta a esas localidades. Y la otra cosa es que siempre decimos, es 5 o 6 meses, este, por ahí es poco o mucho, depende de donde se lo miren, pero eh, el tema de cargos, este, hablando con anestesistas puntualmente o con especialidades críticas, donde en principio tuvimos que ver de que el gobernador y el ministro de Economía hicieron un esfuerzo para que nos den cargos Y en segundo lugar, hablar con las personas, convencerlos, seducirlos que vuelvan a la provincia de La Pampa en algunos casos, este, firmar el contrato y eso lleva tres o cuatro meses. Lamentablemente hay cosas que no se ven, que es el trabajo entre bambolinas, que digo yo, la puesta en acción va a ser a partir de que el médico o el profesional o los enfermeros estén ya trabajando pero sí este, son trámites administrativos que ya están cursándose y que seguramente eso este, vamos a poder estar dar, dando respuesta este, en breve. Incluso este, el tema de capacitaciones, uno entra hasta que se arma eh, el este, equipo de, de capacitaciones, se eh, programan las jornadas, ahora ustedes estarán viendo que estamos empezando a tener más actividad en ese sentido, estamos apareciendo en casi toda la provincia con alguna actividad Este, que ya se había pro programado antes. Yo creo que este, no vamos como con la celeridad que queremos, por supuesto, pero me parece que ya incluso hasta la gente está viendo un cambio en la atención de salud, en los hospitales, con mayor accesibilidad, los centros de, de salud de la ciudad de Santa Rosa y General Pico este, están viendo también que ya encuentran un poquito más de respuesta para descongestionar lo que es... Lucio Molas y el Centeno, la guardia de, de, de pediatría, que era una de, la, de las este, por ahí quejas permanentes de la gente, la hemos modificado, hemos agregado este, un pediatra a los fines de semana, y hemos aumentado también la posibilidad de que la gente se atienda a través de los consultorios y no tenga que ir por guardia. O sea, hay, hay cosas que se han hecho que este, eh, poco a poco se van a ir viendo. Bien. Rubén, te agradecemos el contacto y la información. No, pues, les agradezco a ustedes, vuelvo a repetir, me parece que lo he dicho ya en, en varias situaciones, oportunidades, y no quiero dejar pasar la seriedad con que y la responsabilidad con que los medios provinciales han manejado este tipo de información. La, la verdad que permitirnos a nosotros que tenemos la responsabilidad de llevar este, tranquilidad a la gente, sobre todo, y la información, de que más allá de... De que, que no quiere decir de que no vayan a ocurrir este tipo de casos, sí van a ocurrir, este, pero bueno, se está haciendo todo lo posible para disminuir el impacto y obviamente tratar en lo posible de que no se, no se genere. Así que quiero agradecerle a ustedes la posibilidad de, de poder expresarme. Gracias de vuelta. Y Rubén Juez es el Ministro de Salud de la provincia. 106. 106. Punto, punto, Un radio que